Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decimos en el comienzo de Frecuencia Abierta que más allá de la realidad del departamento de Maldonado que íbamos a abordar en estas horas, también íbamos a ir al litoral para ver cómo se viene desarrollando todo lo que tiene que ver con la actividad termal. Y para eso, una vez más, estamos en comunicación con ese, con quien es el gerente de Arapay Termal, con el licenciado Adrián poprosuk Buen día, Adrián. Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias de vuelta por el llamado y Y por ¿Cómo ha sido el comienzo de esta primavera? Bien, por suerte, muy, muy lindo desde la de invierno que tuvimos muchas fragancias de huestes, así que por suerte sigue la tendencia en primavera, la verdad que el uruguayo nos ha acompañado muchísimo, así que tuvimos una excelente semana, y bueno, ahora nada, preparándonos con todo para lo que está haciendo octubre y lo que resta del año, en noviembre, diciembre, que tenemos varias preparando así que muy intenso muy intenso el cierre del año muy muy contentos con cómo se va dando todo y cómo se va perfilando en 2023 con muchas expectativas así que nada, preparados contarle un poquito algún detalle más a los oyentes Halloween es lo que viene ahora lo que tenemos más en mente un par de semanitas viene la la fiesta de Halloween que ya llevamos hace tres años Excediendo esa expectativa con una fiesta de disfraces no si dan vivos o automáticos tanto en restaurantes como recreativos así que es una es un fin de semana realmente que se vive ese ese clima de Halloween que la gente acompaña que la gente se divierte y que la gente pierde ese, esa vergüenza de de disfrazarse y, y la verdad que la pasamos muy bien además hay premios así que amerita, Adrián amerita Adrián, y la gente. Adrián es imposible escucharte Adrián con el, con el, con, el, con el ruido que hay alrededor tuyo no sé qué es lo que está pasando pero no te escuchamos bien está circulando Corre, ¿sí? A ver. A ver si está con manos libres. A ver ahora. A ver ahora si ¿sí escuchamos. Ah, mejor? ahora sí, ahora ahora cambió, ahora cambió. Perdón, lo último, perdón. lo último que decías es que no no pudimos entenderte, por favor, qué era. Te contaba que Halloween es un fin de semana completamente temático, la verdad que no solamente es la fiesta de disfraces del lunes 31, sino que Todo el fin de semana aprendemos tanto a nivel gastronómico como a nivel recreativo. Todo el fin de semana es temático de Halloween y bueno la gente acompaña mucho, se disuelve con con sus disfraces, se disuelve con con las actividades, así que vive una experiencia que, que año tras año venimos mejorando y excediendo expectativas. Así que nada, está está muy expectante la gente lo que va a vivir este este fin de semana de Halloween el 31 de octubre. Así que contentos con eso. Y en lo... noviembre sí, coment comentabas eso. en la promo. Uh -huh. Guaynalar es una semana que para nosotros también nos genera mucha expectativa donde mezclamos y combinamos vino y arte. Vienen muchas bodegas de todo el país, todas bodegas uruguayas y muchos artistas, así que tratamos de combinar esas dos pasiones arte y vino, no solamente con catas y degustaciones de vino sino que también combinamos, hacemos arte con vino y, y otras cositas y sorpresas que sorprenden a la gente, así que es una semanita completa donde se respira ese aroma a vino y ese aroma por el, por el arte o pasión por el arte, así que Nada, son esos dos meses que que ofrecemos esas alternativas bastante originales y la gente la verdad que muy contenta y respondiendo. Continúan con ese ese plan de de descuento según la cantidad de días y y el momento de la semana en que se hospeden. Sí, sí, por supuesto. Durante la semana siempre se consiguen mejores eh, opciones y bueno, por supuesto que en estadías largas de más de cinco noches siempre tienen ese beneficio extra del descuento, así que siempre son son Interesantes propuestas como para tener en cuenta A la hora de, de buscar y reservar Así que sí, sí, mantenemos las mismas promos Hasta fin de año Bien, licenciado Adrián Proposuk Gerente de Arapay Tarmal Gracias por esta conversación Saludos para toda la gente allí Muchísimas gracias a ustedes, Los seguimos esperando Buenas jornadas, hasta muchas pronto hasta luego, La conversación era con el licenciado Adrián Proposuk Directamente desde allí de Arapay Tarmal Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta Frecuencia Abierta